En primer lugar, este nosotros pensamos que acá lo que hubo es eh, un gran perdedor en estas elecciones que fue una, una estrategia de comunicación y una forma de de, de, de ataque sistemático al gobierno que fue de parte de determinados medios de difusión. Eh, yo creo que ese fue el, el gran perdedor de esta elección, ¿no es cierto? Después, digamos, creo que los o creemos que los eh, otros partidos políticos bueno no está bien no, no sacaron el resultado que quizás ellos esperaban pero me parece que cada cual se llevó una parte de, de representatividad indudablemente eh, el discurso de, de, de que está todo mal eh, no, no se no, no coincidía con la realidad eh, lo ha demostrado una amplia mayoría del pueblo argentino digamos el triunfo de, de, de nuestra presidenta aún en los lugares donde le fueron a la fuerza política eh, a nivel local le fue adversa este, la elección hace muy poco tiempo como capital federal como santa fe y ahora está ganando este el, eh, la presidenta te muestran las claras que digamos que, que en eso el electorado no, no no no come vidrio no sino que se hay un claro apoyo me parece a mí o de los compañeros a, a este rumbo económico social y cultural que ha tomado nuestro país y bueno y que va a seguir cuatro años más por lo menos ¿no? uh -huh. eh, eh, eduardo eh, cuando uno cuando uno analiza los números ya no habiendo pasado algunos días ya de la, de la elección y, y puede ponerse a mirar un tanto los números hay varias cosas que sorprenden de esta elección o al menos a mí me sorprendieron ¿no? eh, uno tiene que ver con la diferencia Eh, entre entre criina y los segundos y la otra es eh, la performance electoral de cristina en la provincia de buenos aires ella eh, pierde eh, tan solo en dos distritos es decir gana en muchos de los distritos si se quiere ganaderos mm. que han estado enfrentados al gobierno durante mucho tiempo digamos qué análisis de estos dos aspectos podés realizar o, o, o cuál es tu opinión sobre estos dos puntos digamos no Y bueno un poco lo que nosotros veníamos sosteniendo ya hace tiempo inclu inclusive dentro del conflicto cuando se produjo el mismo conflicto con el campo eh, que las cosas para los sectores ganaderos no estaban tan mal como como muchos de ellos decían eh, eh, si bien puede haber habido este y lo, lo, lo, lo, lo reconocimos, algún error en cuanto a la implementación de la famosa 125, en realidad detrás de eso se montó toda una operación mediática que ganó digamos la eh, ganó la conciencia de gran parte de la población e hizo pensar que era todo el acabose, cuando en realidad eh, eh, los números de nuestra economía, los, los números del sector eh, agroganadero nos muestran que que no están las cosas tal cual se dicen, con las diferencias que pueda haber en determinadas este, cuestiones de la de, de, de, de, con respecto a, a las este prohibiciones o, o restricciones, mejor dicho más que prohibiciones a exportación de determinadas cosas, eh, bueno, todo es perfectible y todo se puede arreglar, pero evidentemente no hay una situación caótica ni ni ni apocalíptica como muchos lo querían eh, pensar. Entonces la gente eh, mayoritariamente dice, bueno, ¿cuál es la alternativa que me están ofreciendo eh, la oposición a esto que está funcionando y aún cuando las condiciones internacionales no son las mejores? Como todos podemos ver, quien medianamente se ponga a mirar un diario o la televisión en algún canal más o menos independiente o con alguna opinión diferente, se dará cuenta que los países centrales están pasando por aprietes económicos, están llevando adelante planes de ajuste, y en nuestro país lejos está uno de pensar que estamos en ningún paraíso, pero por lo menos se ha continuado un camino de crecimiento y de distribución este progresiva de la riqueza. Entonces eso me parece que hace pensar a más de uno, ¿no? Uh -huh. eh, Eduardo, eh, bueno, me, me gustaría mirar también la sección y el distrito, digamos, uh -huh. cómo, ¿cómo analizas ese, ese resultado en, en, ambas, en ambos eh, sectores, digamos? Bueno, yo creo que en no la Olavarría eh, la clara victoria de, de José muestra que, primero, un gobierno que, que en muchas cosas está haciendo este, eh, una muy buena gestión, eso es indudable, eh, que está haciendo muchísima obra pública, de un lado podemos decir, bueno, eh, con fondos del Estado Nacional, bueno, sí, pero la está haciendo. Este, de último ha tenido la habilidad, si se quiere verlo de ese lado, de conseguir esos fondos. Y por otro lado me parece que ha faltado claramente alguien que, eh, que hilando muy fino, empiece a decir, bueno, nosotros tenemos una alternativa superadora de este gobierno, este, me parece que falta eh, que se plantee alguien como una opción de poder clara, que convincente, digamos, eh, me parece que está faltando eso, que es algo que si alguien quiere erigirse ...en alternativa al actual modelo de gestión de José Severi... ...va a tener que, que afinarse muy bien las unidades. ¿Te sorprendió la diferencia entre Severi y Cladera o, o, o la imaginabas de alguna manera? Yo imaginaba, sinceramente la imaginaba. Uh -huh. eh, eh, la verdad es que este pensaba que José iba a ser una muy buena elección... ...y que, que Cladera no iba a llegar porque además, por dos motivos... ...uno porque me parecía que no tenía una propuesta, como te decía anteriormente... En, Este muy clara y además, este eh, porque estaba muy atado al, a, al modelo de oposición de Alfonsín y de, y, y de Narváez de toda esa oposición que se cerró en una crítica absolutamente negativa de, de, del, del gobierno y que creo que no es el sentimiento bueno y así que he demostrado generalizado en nuestra población. Sí, sí, sí queda claro. Y en la sección uno, uno analizando los números, hasta ayer me decían algunos dirigentes de otros distritos, ¿no? Eh, digo, no habría que descartar que el Frente para la Victoria consiga las las seis bancas que están en juego. Si, si, si se repiten los números de esta elección, sí, se consiguen los seis diputados, porque ninguno de las otras fuerzas ha llegado al 16%, sin si, es eh, mal, no he leído los números. ¿Mm? Este... Así que, sí. Me... ¿A, ¿A qué, a, a qué eh, digamos, eh, lo, los resultados tanto territoriales como, como seccionales, digamos, los vinculás fuertemente a la buena elección de Cristina o, o le das a cada uno un, una lectura que pueda tener que ver con su individualidad? Y, viste que los fenómenos, uno realmente para tener una opinión lo más objetivo posible, debería tener muchos elementos a la hora de hacer el análisis, que quizá en este momento yo al menos no los tengo, pero creo que hay un poco de todo. Eh, creo que sí, es indudablemente que, que, el, que la fuerza del arrastre de la Presidenta este, estuvo presente, pero también eh, hubo una selección eh, evidente, eh, a, si uno empieza a mirarlo eh, más fino, ¿no?, a, este evidentemente el, el tema de, de, la, de la progresiva renovación de cuadros que se están realizando con una indudable decisión política de parte de Cristina, este, va a beneficiar y, y, y creo que el, la sociedad, el pueblo está esperando eso. Eh, yo creo que es el momento de darle lugar este a la gente joven y a la gente eh, no solo joven de edad, sino joven de, de, de pensamiento y de prácticas políticas, porque a veces hay jóvenes que este eh, se han quedado con las prácticas de lo, de, la, de lo peor de la política pero en este caso creo que la introducción de, de, de nuevos compañeros en la política de gente que representa un aire renovador este también ha impulsado a, a todo un gran número de, de juventud militante entusiasta eh, que uno la ve eh, gente formada eh, que es eh, eh, la mayoría de ellos con, con sin desmedro de nadie, ¿no?, pero con mucha gente profesional, veo yo joven, que realmente le está haciendo falta a, a, a los partidos políticos esa renovación. Eh, que venga con menos mania, para decir, hablando este, eh, con, en términos vulgares, pero que venga con menos mania que los que por ahí ya tenemos, y me incluyo en esto, quienes hace muchos años que estamos en la militancia, ¿no? Uh -huh. Este, me parece que eso es lo que también ha impulsado eh, eso eh, ese mensaje lo ha interpretado claramente cristina y por eso incorporó tanta gente nueva a veces este, con, quedaron algunos doloridos pero bueno este me parece que, que fue una decisión muy acertada eh, que leyó lo que pasó el día de eh, y los sucesivos no de la muerte de, de néstor donde hubo una masiva afluencia de jóvenes que no iban convocados este por ningún aparato partidario, y eso es un, un nuevo fenómeno que hay que saber interpretar, que por ahí ni siquiera son eh, peronistas en términos del PJ, eh, ese es otro fenómeno también que hay que analizar acá en la barría, uh -huh. por ejemplo... Que bueno, de, todo... hecho, de hecho ese barrio eh, el día después de la elección eh, salió a decir que con los resultados dados en la elección eh, al menos él se consideraba el legítimo representante del PJ de la barría. Bueno, habría que eh, realmente... Eh, Dentro de los votos de Seberri seguramente hay muchos peronistas. Y el PJ debería hacer un análisis autocrítico porque sacó 9.200 votos hace dos años y él sacó 6.200, perdió un tercio de sus votos en dos años, teniendo dos concejales en ejercicio. Creo que eso debería llevar una reflexión sobre cuáles cuál son las nuevas identidades políticas que están en juego, eh, qué se está construyendo, en fin, qué mensaje se da a la sociedad, cuál es la forma de, de, de llegar a la sociedad... Y a mí me parece que la que mejor ha interpretado todo eso y la que sigue interpretando mejor eh, fue Néstor Kirchner en su momento y ahora que él no está eh, es, es Cristina y, y su grupo de de, de de gobierno, ¿no? Me parece que, que la elección, inclusive, llamado Vudú como compañero de fórmula ha sido más que acertada, representa también justamente lo que te decía anteriormente, eh, gente nueva con... con Con un, con un montón de valores que uno quiere ver en la política.